Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. En la pasada jornada organizado por Punta del Este Buró y dirigido a miembros del propio buró y al público en general, se realizó una actividad sin costo bajo la denominación de Webinar 21-05. Quiere decir esto que en la pasada eh, jornada se vivió esta experiencia con el título Lideremos la acción, ¿cómo nos hacemos cargo? La exposición estuvo a cargo de Fernando Notaro, que es coach y consultor internacional en el área de liderazgo y transformación de la cultura organizacional. Y gracias a la gestión realizada por Claudia Huelmo, secretaria allí del Punta del Este Buró, logramos poder... En este momento estará en comunicación con Fernando Notaro, que está en España. ¿Cómo estás, Fernando? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes. Encantado de acompañarles en estos minutos. La verdad que para mí siempre es un placer estar en contacto con mi casa, con Uruguay, y bueno, a disposición de ustedes, de lo que quieran compartir. ¿Estás radicado allí, Fernando? Sí, yo hace ya en Europa, hace ya casi 20 años de los cuales 19 y pico en, en España, en Madrid. Eh, al principio estuve unos seis meses trabajando para la Comisión Europea en, en Bruselas y después ya me vine aquí por eh, trabajo, digamos, a nivel privado y estuve seis años en una multinacional y después... Bueno, eh, un poco, eh, y tiene que ver con el título de lo que hablamos ayer, ¿no? El tema de liderar, ¿no? Es decir, uno ve que ninguna carrera te enseña a liderar, ¿no? cuando te toca eh, esas responsabilidades a la hora de gestionar personas, bueno, hice como un punto de inflexión y en mi carrera, y yo que soy economista, pues mira, me empecé a formar y a... Y a certificar más en el área de coaching Y bueno, y desde hace unos 11, 12 años trabajo con personas Básicamente, porque al final los números es el resultado de, de la interacción entre personas ¿no? Entonces, bueno, ahora me dedico más a las personas y no tanto a los A pesar de que hace casi 20 años que estás en España El tono en la conversación uruguaya no lo has perdido <risa> Ni has tomado el bueno. español tampoco Bueno, pues hombre, que no, no, no, pareces, no pareces que hace 20 años que bueno, estás allí. Eh, he, uh -huh. he vivido en Villa Viciosa, Te puedo hablar un poco. Pero, bueno, hago una especie de switch. Además, mi mujer es uruguaya también. Bueno, entonces hemos, hemos mantenido, digamos, el acento. Pero bueno, también también depende con quién hable. ¿no? La verdad que y ayer, fíjate, estuvimos hablando una hora y media larga con buen público sobre todo por la hora, ¿no? En el, en el webinar que tú mencionabas, de Uruguay casi 100 personas, este, había algunas de aquí de España, pero como eran ya las 11 de la noche, mm. bueno, eh, a veces la gente prefiere Netflix, ¿no? Este, pero sí que pasamos un, un muy buen momento y espero que también muy productivo, ¿no? Para, para la gente, ¿no? ¿Cómo fue esa esa experiencia online de ayer? Pues mira, eh, muy muy gratificante, es, es complicado, ¿no? Es decir, yo fíjate que yo estoy acostumbrado a... a formaciones o talleres o el trabajar con personas, ¿no? Entonces ahora, bueno, es en esa en es nueva normalidad que, que están llamando, ¿no? Es decir, bueno, tú estás frente a cien personas, pero en realidad estás frente a una pantalla, y en realidad quien mayormente te ves es a ti mismo, lo cual, bueno, hay que tener una autoestima muy <ríe> muy alta, ¿no? Porque decir, bueno, este pero más allá de eso, fíjate que resultó muy bien, creo que además hicimos una experiencia bastante interactiva, ¿no? La idea era como era más más larga de lo habitual, a través de diversos medios, del chat, de una aplicación donde la gente podía dar una respuesta, y al final incluso hicimos unos, unos subgrupos entre los asistentes, y bueno, también ahí tenía posibilidad más de participar la gente. Quiero decir, eh, el online eh, también permite posibilidades, nunca será exactamente igual que estar en presencial, pero yo creo que la experiencia como tal, o al menos el feedback que nos ha dado la gente, les ha gustado mucho, por lo tanto, también animo a los que nos están escuchando que cuando vean algún webinar o alguna de estas conferencias online, bueno, que se animen, que entren, que se animen a participar también, porque eso será, digamos, la, la tónica también de, de los nuevos tiempos, ¿no? ya Ya estaban, pero ahora muchísimo más todavía. ¿no? Fernando, mucho gusto, buen día. Ricardo Almada, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Ricardo. Encantado. Igualmente. Eh, Fernando, estamos viviendo tiempos muy particulares a nivel planetario, ¿no? Algo que hay que remarcarlo porque estamos viviendo una pandemia que podría ser regional o continental, pero en realidad es mundial. Y el relacionamiento sí. entre todos este, ha cambiado. Eh, nosotros, por ejemplo, hoy contigo estaríamos hablando de cualquier modo por teléfono, porque tú estás en España y nosotros acá. Pero la comunicación uh. ha cambiado. ¿Va a haber un antes y un después en el relacionamiento humano? ¿En lo que tú haces a partir de de que, bueno, dejemos atrás esto esto que va a pasar a la historia? Pues mira, eh, es una muy buena pregunta, ¿no? Eh, y, y ahí yo quisiera hacer, este, estoy haciendo como una especie de campaña personal, ¿no? Mm. Porque los políticos nos hablan de distancia social, ¿no? De, de hacer un distanciamiento social, y yo creo que en realidad no. Es exactamente al contrario. Tenemos que cada vez más tener más distancia social. Lo que no hay que tener es distancia física. Que son cosas cosa diferentes. <risa> Es decir, justamente tenemos que acordarnos, ¿no? Esto que tú mencionabas, ¿no? De poder relacionarnos eh, y, y si cabe aún más, de otros modos. Es decir, lo que cambia, y aquí en España esto lo sabemos muy bien, eh, sobre todo es la modalidad, pero al final del día las cuestiones básicas eh, son las mismas o incluso yo te diría con más cuidado porque cuando yo tengo que hacer una explicación como la de ayer online y no puedo verle la cara a la gente o a todos los que estaban allí presentes, es decir, no tengo ese feedback en el momento, pues tengo que tener más cuidado de ser más claro, de ir quizás a un ritmo en lo posible, no tan rápido, es decir, si siempre tengo que tener cuidado, ahora hay que tener más cuidado, te diría yo, en los detalles, ¿no? Claro. Esto lo vemos en otros canales como WhatsApp este o el mail, ¿no? A veces cuando la gente contesta y no toma en cuenta el impacto que va a tener ese mail, porque no digo ni buenos días, ¿no? Es decir, quizás esto nos ha acentuado más, porque obviamente el mail, eh, la videoconferencia, el, eh, ¿no? El WhatsApp, lo, ya lo usábamos, pero ahora quizás tomamos más conciencia de lo importante que es pensar en el que está del otro lado y en el impacto que voy a tener con esa comunicación que tiene más limitaciones que la otra, que si uh -huh. estamos cara a cara, ¿no? Sí, sí. Fernando, contanos un poquito en qué consistió tu, tu propuesta de ayer. Mira, yo, eh, esto es en el marco, obviamente, del Buró, que, dicho sea de paso, para mí es un organismo maravilloso que, que cuenta a Punta del Este para promover ese turismo que no sea estrictamente el de Sol y Playa, ¿no? Yo, cuando, sinceramente, yo no los conocía y este y empecé a conocerlos ya hace un tiempo. Esto es fabuloso, ¿no? Ojalá, digamos, esto la gente lo conozca y pueda apoyar. Y, y, y la idea era decir, bueno, hacemos algunos mensajes positivos ¿no? dentro de este contexto y, y por eso bueno, también elegimos ese, ese título ¿no? de liderar la acción que no es pensando en grandes capacidades para liderar porque al final liderar significa influir, guiar pero sobre todo y esa es una de las cosas que a mí me gusta más de, de una definición de líder que habrá muchísimas es líderes son las personas o las entidades que crean oportunidades que crean posibilidades ese es el verdadero líder sobre todo donde otros no la ven. Entonces, bueno, aquí a nivel tanto individual como colectivo, y especialmente empezando a Punta del Este, eh, tenemos que pensar en crear posibilidades. Y bueno, y pasamos, digamos, este, tres mensajes básicos, que si quieres los, los comparto muy brevemente con, con vale, ustedes. allí sí. La primera noticia, dijimos, la primera buena noticia es que los seres humanos tenemos una capacidad que nos distingue de los animales, que es, eh, en vez de reaccionar, Eh, responder. Y la diferencia está entre elegir esa respuesta, ¿no? Si los, anima los animales reaccionan instintivamente, los seres humanos también, porque dicho sea de paso, somos animales también, un poco más evolucionados, pero tenemos esa capacidad de elegir, ¿sí? Esa respuesta. Y tenemos la capacidad de elegir qué actitud tomamos, ¿no? Frente a un hecho, puede ser este mismo contexto o sobre cualquier circunstancia, hay algo que siempre los seres humanos podemos elegir, aún en las peores circunstancias, que es la actitud. ¿no? Seguro que ustedes habrán visto la película La vida es bella, ¿no? aquel señor que estaba en un campo de concentración con su hijo y le hizo creer al hijo que aquello era todo un juego. Bueno, eso está basado en el libro de Víctor Frankel, que fue psicólogo eh, judío que estuvo en un campo de concentración y que justamente vio eso, ¿no? que la actitud, aún en las peores circunstancias, eh, se puede elegir. ¿Y qué elegimos? Bueno, elegimos, y ayer hablamos de una, una herramienta eh, que también, digamos, este, compartimos y trabajamos allí, que llama es la escalera de la responsabilidad. ¿Qué responsabilidad, qué respuesta doy yo a determinadas situaciones? ¿no? Y en esa escalera que va mostrando, digamos, los distintos grados de responsabilidad que uno eh, adquiere en, en una circunstancia, va desde no me entero, vivo de espaldas, eh, no soy consciente, hasta empiezo a buscar culpables, eh, la siguiente es eh, busco excusas, eh, la última es, eh, bueno, espero a ver si esto se resuelve o paso a un escalón que dice, bueno, eh, puedo hacer algo, empiezo a buscar soluciones y participo en esas soluciones, ¿no? Probablemente todos ante una circunstancia adversa hemos pasado por todos esos peldaños, ¿no? Eh, nos encanta encontrar culpables, excusas. El tema es no quedarnos allí. Entonces la buena noticia que decíamos ayer es, yo puedo elegir de alguna manera, y hay algo que sí siempre, aún en una situación jorobada, puedo elegir, que es esa actitud, ¿no? Eh, y esa actitud que me hará, bueno, aceptar las cosas y poderme mover. Una segunda cuestión tiene que ver con una herramienta también de las personas que no utilizamos, al menos los adultos, mucho, y tiene que ver con la imaginación, ¿no? La imaginación, decía Einstein, es más importante que el conocimiento. La imaginación es la que nos permite, de alguna manera, visualizar quiénes queremos ser, mirar hacia adelante, ¿no? Aquello que llamamos una visión. Y cuando uno imagina, ya en el cerebro empiezan a transformarse cosas, ¿no? Sabemos que la imaginación es tan fuerte que uno puede experimentar algo sin pasar por la experiencia, ¿no? Eh, bueno, construir una visión, tanto a nivel de cada una de las personas, como en un colectivo, como en Punta del Este, es fundamental, porque ¿qué significa la visión? La visión es un contexto al lugar a donde yo quiero ir, a donde hay ingredientes que sí quiero y hay ingredientes que no quiero. Si tenemos una visión común, y ahora me refiero a Punta del Este, pues estaremos más o menos todos alineados para ir a ese lugar. Porque si esa visión no la compartimos, irán unos para un lado, otros para otro, y al final no vamos a avanzar. Entonces, allí la invitación también era, y hicimos una pequeña dinámica, es decir, básicamente tres cosas. ¿Qué cosas para nosotros es fundamental mantener en Punta del Este? ¿Sí? Lo que le dimos en denominar nuestro ADN. ¿Qué cosas necesitamos desechar, tirar a la basura y no queremos...? ¿no? lo que le hemos llamado papelera, y qué cosas necesitamos germinar, hacer crecer, que le hemos llamado semilla, ¿no? un poco para ordenarnos mentalmente. ¿no? Y la verdad que fue una dinámica muy bonita porque la gente participó, los subgrupos aportó ideas, este y al final se trata de eso, ¿no? de construir entre todos y uno a lo primero, y no esperar a que otros lo resuelvan. <ríe> o sea, subamos de peldaño para que nosotros mismos agarremos las riendas y podamos decidir ese ese lugar donde queremos ir Fernando. y la tercera y la última y ya, y ya termino sí, si, sí, si sí, me sí. permites bien bien bien eh, la tercera buena noticia es una frase que yo siempre me gusta decir lo importante no es el qué sino es el cómo y el cómo es el que determina el impacto que dejamos en la gente no la huella emocional ustedes están en comunicación saben que una misma cosa se puede decir de muchas formas Y al final el impacto será muy diferente. ¿no? Entonces, esto es lo mismo. En Punta del Este tenemos un gran y un maravilloso qué, que es el propio Punta del Este, pero necesitamos nosotros decidir cómo queremos aprovecharlo, cómo queremos eh, difundirlo, cómo queremos beneficiarnos de ese gran regalo que nos dio la naturaleza. ¿no? Justamente mi consulta Perdón que me extendía. ¿eh? No, no, está bien, está bien. Mi consulta iba por ahí porque ya de por sí, eh, naturalmente, en situaciones. ...normales, por llamarla de alguna manera... ...siempre hemos estado buceando en ver, bueno, este qué, qué queremos para Punta Este... ...de qué manera lo proyectamos, sí. pero no pensando siempre eh, en, en la próxima temporada... ...sino en los próximos 20 años, porque es muy difícil Exacto. consolidar cualquier cosa... ...y mucho menos un destino turístico si no se piensa a largo plazo. Pero nos encontramos ahora, en esta conversación contigo, en la Cruz de los Caminos... ...porque además de no haber podido encontrar ese rumbo en la normalidad, ahora en esta situación tan anormal que vive el mundo, parece mucho más difícil encontrar el rumbo. Y es por eso que vos, de a través de tu propuesta, convocas a, a, a quienes puedan tener capacidad de liderazgo a decirles, bueno, muchachos, este es el momento. Exacto, exacto, ahí es la clave, es lo que tú has dicho, ¿no? Es decir a través de la historia, justamente los momentos jorobados, los momentos de crisis, son los momentos de reflexión primero y acción después. Claro. O sea, eh, nosotros tenemos un maravilloso ejemplo, yo lo mencionaba ayer, ¿no? Nando Parrado, que es digamos de, en cualquier escuela de negocios se debería enseñar lo que pasó allí en los Andes, ¿no? Uh -huh. Nando Parrado, cuando par el rescate paró en determinado momento, al día décimo o algo así, cuando reunió a la gente, dijo, tengo una buena noticia. Eh, suspendieron el, re el rescate, ¿no? Y la gente lo miró como diciendo, ¿Pero este tipo pobre perdió la cabeza. Y dijo, no, porque ahora depende de nosotros. Ahora tenemos que salir, uh -huh. seguro. Uh -huh. Es exactamente lo que tú estabas diciendo. Eh, y, y te diría, añadiría algo más. Uruguay en realidad corre con ventaja, porque aquí en Europa el verano está aquí, a las puertas. Sí. Con lo cual, Uruguay va a poder recoger aprendizaje, experiencias de cosas que se deben hacer, de cosas que no se deben hacer, porque europa va a vivir ese momento de verano aquí dentro de unas pocas semanas y por lo tanto ya vamos a ir viendo qué cosas pueden funcionar no y te diría otra gran ventaja que es y ahí tengo que decirte objetivamente la gran gestión que es y los grandes resultados que se están obteniendo porque yo que estoy viviendo aquí donde hay solamente ya de reconocidos casi 30.000 muertos imagínate no es decir bueno es una gran diferencia con lo cual de alguna manera uruguay el Este obviamente, ya se está posicionando en lo que necesita también la gente, ¿no? Un lugar seguro que creo que por allí seguramente vaya el camino, ¿no? Fernando, los los grandes liderazgos no necesariamente, supongo, deben construirse en los más importantes conglomerados sociales, en las grandes empresas, eh, tal vez este, localizándolos en, en, en, en radios más pequeños, instituciones eh, o deportivas o sociales o barriales, por allí también se comienza, ¿verdad? Absolutamente, de hecho es allí donde debería comenzarse, porque además... Eh, digamos, eh, como yo dije al inicio, ¿no? Líderes al final somos cada uno de nosotros uh -huh. y depende justamente de ese círculo de influencia que tengamos más cercano, así sea un club de, de, del barrio, donde, bueno, esa ola va a ir creciendo. Y también, eh, es, es de abajo arriba es como se construyen las cosas, ¿no? uh -huh. Entonces, las propias fuerzas eh, sociales, los propios agentes, ¿no?, involucrados pensando nuevamente en Punta del Este, yo creo que es el momento de empezar a encontrar esos puntos de unión, cada uno en círculo de influencia y apoyándose en estructuras como la del Buró, bueno, de empezar a construir. Por supuesto que no es fácil, por supuesto que nada es fácil, ¿no? Pero el tema es subir ese peldaño que decíamos antes, no estemos todo el día excusándonos que ahora, uy, viene el coronavirus, uy, la culpa la tienen los políticos, uy, bueno, vamos a esperar qué pasa, porque si es que no pasa nada. Entonces, eh, bueno, habrá que buscar esa esa fuerza que nos lleve hacia ese, ese lugar común. ¿no? Eh, yo creo que hay una gran oportunidad, fíjate, ¿no? En la crisis hay... Oportunidad. Sin duda que sí. Fernando Notaro, ha sido un gusto tener esta conversación contigo y si por Punta del Este andas en algún momento con tu señora Perfecto. caminando <risa> y, y queriendo disfrutar de este lugar, este, estamos acá en 28, entre Golero y 20, para recibirte. Estupendo, me encantará visitarles cuando ya podamos este, reunirnos y, este, y, y conocernos personalmente y darnos la mano y yo, no tocarnos el codo. Exacto y hasta un abrazo, ¿por qué no? Mm. Este, yo encantado como siempre y estoy a vuestra disposición en cualquier momento. Sí, te dejo un, un fuerte abrazo. ¿sí? Mi amor, gracias por tu aporte. Buena jornada. Hasta luego. adiós. Hasta luego. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.